Y el doctor Jairo Cardona, en 15 días, se va a comprometer aquí hoy de enviarme un funcionario de la Secretaría de Educación para que miremos a ver cómo hiciéramos, no tenemos los recursos todavía, pero soy un hombre de retos y hay que buscarle solución a esto, a ver cómo pudiéramos montar el proyecto rápido y ponerle la cubierta a esto aquí donde estamos sentados. Para que tengan cubierto ustedes. Sé que aquí hay un proyecto grande, formulado para hacer una institución nueva, pero mientras hacemos eso, que se demora, eso no se puede hacer este año, le pongo por lo menos dos años, mientras eso podríamos pensar en una cubierta provisional al menos para, para avanzar. Por eso es hasta bueno que nos hubiera tocado aquí sentarnos a solearnos todos para que nos demos cuenta que el doctor se asoleó también y yo. Entonces nos damos cuenta que a ustedes les toca que asolearse todos los días, a nosotros no nos tocó sino hoy. A ustedes les toca todos los días, entonces tenemos que entender y comprender esa dificultad.